Solo unidos nosotros, los países del sur, los gobiernos y los pueblos, podremos hacer nuestra historia, por fin alguna vez, por fin alguna vez. las 17 y 20 minutos en la tarde acá de la tribu seguimos en FMI fuimos muy ingenuos qué calor que hace comparte, me ponés el comparte. servicio me ponés el servicio meteorológico nacional y me liquidás 25 grados hace hoy, hoy, hoy, hoy, hoy sufre calor Así. Wow, pero Pato para el domingo hay 32 grados pero ahí me tráfico. muero ahí sí. me muero la manguera ¿no? hay que inventarle a la manguerola ya porque es 25 sí. ya está mal ya no, no. no, no me cae simpático digamos Bueno, vamos a estar hablando ahora con la gente del TEL, con Oscar del TEL, de un caso, va, para, eh, nos lanza a hablar con Oscar, un caso otra vez de una tercerización que a un chico llamado Juan Cruz que trabajaba en una empresa que prestaba servicios a otra, resulta que como siempre con derechos sociales y laborales vulnerados, eh, realizando un trabajo se murió y queríamos volver a instalar un poco el tema de la precarización laboral. Así que Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Oscar, no está Oscar. Hola. Hola, aparentemente se cayó, nos da ¿Hola? una... Hola, ciudad. ahí está. Oscar, ¿estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, vos? Todo bien, todo bien. No, Oscar, estábamos contando un poco un caso que se dio de un, de un trabajador otra vez de una empresa tercerizada que realizando, realizando sus tareas eh, se, se murió, ¿no? Y esto nos lleva a lo que pasó hace poco también con Mariano Ferreira y todo. Eh, ¿Cómo es el tema del trabajo en las tercerizadas digamos, eh, cuando cuando fallece una persona, por ejemplo, una pregunta corriente, el juicio ¿quién se, quién se lo come? Bueno, eh, de acuerdo a, a lo que era este, costumbre, el juicio se lo comía la empresa tercerizada ha habido fallos que hacen solidaria a la empresa contratante, ¿no? La contratante de la tercerizada eh, hasta ahora todo esto está bastante en, en manos de La, digamos la, lo, lo de cada juez o sea no hay una una legislación clara y contundente que marque que la tercerizada es que la empresa contratante y la tercerizada es eh, solidaria de lo que pase en la, en la tercerizada no Claro. Oscar, tengo una consulta eh, por ahí desde otro, desde otra mirada, digamos. Desde el Ministerio de Trabajo hacia las terciarizadas, ¿hay como eh, una vinculación eh, legal diferente entre eh, que otro tipo de empresas, digamos? No, no, no te entiendo la pregunta. ¿Si tienen otro tipo de beneficios o si están amparadas bajo otras leyes laborales? No, no, no, no, en realidad cualquier toda empresa terciarizada debe, debe regirse por la misma legislación que, que, que para el resto de las empresas. Lo que pasa es que, bueno, en realidad cuando uno habla de empresas tercerizadas tiene que decir que hay una, una gama bastante grande, ¿no? Porque una cosa que se suele usar bastante es una suerte de tercerización en cadena, en pirámide, ¿no? Uh -huh. claro. Entonces, las últimas, digamos, los últimos escalones de las tercerizadas son empresas en negro, pero... En realidad la, a cualquier empresa le cabe el conjunto de las generales de la ley en términos de eh, la, la atención de la salud, eh, que tienen que estar los trabajadores registrados, el pago impositivo, etcétera, etcétera. No, lo que no, te, no insiste del Ministerio de Trabajo es una suerte de control de, de las empresas tercerizadas y, y sobre todo de este, digamos, de este abuso en cuanto a... Que buena parte de las tercerizadas son usadas para hacer los peores trabajos, los claro. más peligrosos, los, los riesgosos, ¿no? Ahora, lo que me parece terrible, por ejemplo, es el caso del diario La Nación, ¿no? Terciariza la actividad que antes se hacía dentro del diario, esto lo hizo hace dos años, de, eh, de la gente que llama, digamos, eh, proponiendo los servicios que, que vende el diario. sí. O sea, ellos mismos terciarizan su actividad y ellos mismos son los que hoy en día, digamos, la conducen y desde marzo hasta hoy despidieron 150 trabajadores. Digo, eh, ¿eso digamos también está todo en el marco de la ley? A ver, eh, lamentablemente, sí, o sea, la, lamentablemente la ley no pone trabas a la tercerización. Lo que la ley pone trabas eh, es al trabajo eventual. O sea, claro. todas las agencias de trabajo eventual están pensadas para trabajos eventuales Y eso implica que no hay permanencia en el tiempo. Vos vas a infinidades de lugares de trabajo y te encontrás con gente de 5 años, 10 años, siendo trabajador eventual. Ahora, en cuanto a la tercerización, lo que vos mencionabas, los call centers... Bueno, en realidad los grandes medios de prensa han tercerizado prácticamente casi casi todo, porque la figura del colaborador, por ejemplo, no, sí, claro. no, hay, no, hay, no hay dependencia este de no relación de dependencia te tercerizan parte de la contabilidad en algunos casos tercerizan la, la impresión eh, lo más normal en las empresas es que hoy en día la limpieza, la vigilancia parte del mantenimiento esté tercerizado eh, y esto en realidad es, no, no es un fraude en términos legales pero si sí es un atentado directo a los trabajadores que, que suelen estar en en los convenios de comercio, de la UOCRA, en las tercerizadas, que tienen peores condiciones que, que la empresa madre, ¿no? Claro. Totalmente, donde ganan las tercerizadas, calculo, es en que se amparan bajo convenios diferentes a la empresa donde están trabajando, digamos. Eso claro, era, el, el, para la patronal, para la, la que sí. subcontrata, hay dos negocios, dos grandes negocios. Una es que obtiene mano de obra más barata, y segundo, que logra una división muy fuerte de los trabajadores, ¿no? Yo creo que en algunos casos miden lo económico Y en otros casos, por ahí, eh, no es tan claro el negocio, no es tanto el negocio como si esta cuestión de dividir a los trabajadores y que vos tengas que, en lugar de tener, qué sé yo, 500 o 1.000 compañeros bajo un mismo convenio, bajo un mismo sindicato, estén respondiendo a distintos gremios, a distintos convenios, se miren entre sí como cosa ajena, ¿no? Uh -huh, totalmente. Eh, una de las formas más perversas de tercerizar tiene que ver con los, las llamadas co las falsas cooperativas de trabajo sí, ¿No? contanos un poquito cómo viene eso, cómo es esto de construir una cooperativa de trabajo donde en realidad lo que están eh, amparando es la superexplotación de los, los propios trabajadores, ¿no? Bueno en muchos casos han obligado a los trabajadores a formar cooperativas, ¿no? esto, esto pasó con muchas de las empresas concesionarias de servicios públicos, con las privatizadas, esto pasa en la industria del pescado, pero en muchos lugares a los trabajadores eh, digamos los este, les ponen como alternativa el despido o que se retiren, formen una pseudo cooperativa y que esa cooperativa este, es la que le vende la producción, el servicio, lo que sea, a la, a la empresa matriz. Y bueno, y es un fraude porque en realidad son trabajadores en relación de dependencia, cumplen horarios para el patrón, van a la empresa del patrón, etcétera, etcétera, pero formalmente son una cooperativa que son, eh, son monotributistas, ¿no? Claro, de hecho, la cooperativa se tiene que ver obligada a despedir al propio trabajador, al propio compañero, para ajustar al, al salario o a la, plata, a la masa de plata que te, que te ofrece la empresa, digamos, ¿no? ¿no? Bueno, después lo que pasa con estas cooperativas es que eh, los horarios de trabajo son interminables, sí. eh, para ahorrar costos y que la empresa le siga comprando a ellos eh, no, no hay una sola inversión en seguridad. Sí. Este, Entonces, terminan, digamos, con un grado de autoexplotación, de riesgo, de enfermedades, enorme, pero por ejemplo, bueno, Bueno, la patrona dice, bueno, la primer trampa es, si quieren este, mantener el empleo, sí. el trabajo, eh, nosotros no podemos seguirles pagando como asalariados, háganse cooperativa. Claro. Al tiempo que se hacen cooperativa le dicen, bueno, mire, pero tenemos gente que nos ofrece mejores precios. Segunda cosa perversa que uno puede encontrar en el mundo del trabajo tiene que ver con, las grandes, con los grandes supermercados que eh, piden a cada empresa que, que tiene sus productos en el supermercado que pongan repositores sí ¿no? y, y entonces los repositores pasan a trabajar bajo las lógicas de de super explotación del supermercado por ejemplo Carrefour y cuando Carrefour se, se de alguna manera se disgusta con, la, con el desempeño del, emple, del empleado o el empleado demuestra algún tipo de, de lógica combativa lo que hace es pe, prohibirle el ingreso, ni siquiera lo tiene que despedir. Claro, en realidad es más perverso aún, porque el supermercado, el, el hipermercado, uh -huh. Carrefour, Coto, etcétera, le dicen a, a un a un proveedor Bueno, los repositorios lo ponen ustedes. Sí. A su vez, esa empresa no pone repositorios propios, subcontrata. Claro. Entonces vos pensá que el repositor es alguien que trabaja en realidad para, por ejemplo, Carrefour. Sí. Pero que tiene puesta la, la, la, la remera, la ropa, o dice responder, por ejemplo, a, eh, no sé, Arcor. Sí. Y en realidad su empleador es una empresita de eh, trabajo eventual o es una subcontratada. O sea que esa persona tiene tres empleadores, ¿no? Y sí. cuando llega el momento nadie responde por él. Y ha habido casos también de muerte en, dentro de supermercados porque mandan pibes que por año no tienen demasiada experiencia a manipular no sé, una heladera, ese ha sido un caso, ¿no? Y encima después termina siendo culpable el trabajador por lo que se llama acto inculpable para la empresa que impericia al trabajador, ¿no? Y, Oscar, estaba pensando que esto se vuelve como más macabro, digamos, cuando la terciarización es impulsada por el Estado, ¿no? Bueno, el Estado, en realidad, en este país, ha sido el que dio dio la señal ¿no? del tiro de largada para muchas cosas. Pensemos en la rebaja salarial, en el tema de la precarización con el monotributo, el Estado terceriza pero infinidad de cosas. Eh, digamos, este, coincido plenamente, ¿no? Acá... el, el Hay que controlar muchas cosas, pero en primer lugar hay que empezar por casa, ¿no? Claro. Por casa implica eliminar este, la tercerización, eliminar el, el trabajo de, por locación de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto, Oscar, te agradecemos mucho tu intervención en FMI, te estábamos extrañando y esperamos que <risa> volver a llamarte para seguir con este tema. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Era Oscar, entonces, de Taller de Estudios Laborales, un, eh, ha sido integrante de FMI en los miércoles.